Hola, hola, damos comienzo al programa 508 de La Otra Oreja. Un programa de radio con pocas palabras y mucha música. Lleno de subversiones sonoras, un programa musicalmente incorrecto. En nuestro mail, otrooreja.gmail.com, en el Facebook somos La Otra Oreja y ahí están los programas eh, realizados por esta eh, megaproducción. Estamos emitiendo desde Radio de la Azotea, en Bar del Plata. ¿Con quién? En la Operación Pablo Gusso. Sí, no solamente en la Operación Técnica, sino también en, en la atención psicopedagógica del equipo y tomando los mates más calientes de, de la Operación Técnica del mundo, creo. Sí, eso es. Bien, este, ¿y los chicos quiénes son? Yo soy Lara. Perfectamente. ¡Hola! Pero me tenés que decir tu nombre. Perfectamente. Hola bueno. Edu Hola, hola, Lara, hola Río. Eh, hola Liliana Da. Liliana Es Que hoy es el cumpleaños de Liliana Daunes, la queridísima locutora. Bueno, ya fue galardonada oficialmente como la mejor locutora argentina, ¿no? Y así es. Sí. Y está Kike Pesoa también en la en la por ahí viene, ¿no? Kike Pesoa en la locución. Bueno, y así comenzamos La otra oreja de hoy. La otra oreja zapatista. Bueno, y hay una guerra eh, llevada a cabo unilateralmente por el ejército mexicano, por el gobierno, por los gobiernos eh, contra las comunidades autónomas zapatistas. Y vamos a, a recordar, a propósito de las mujeres zapatistas, a una película hermosa, Corazón del Tiempo, una... una Maravillosa película que habla... Es una ficción. Una ficción zapatista. Eh, que habla de la revolución de las mujeres, ¿no? De la revolución dentro de, las mujer, dentro de la revolución zapatista. Y acá escuchamos a December Bueno y Elvis Ochoa de Cuba haciendo la música de toda la película Corazón del Tiempo. Alicia. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que ha mantenido la paz y ha desarrollado su proyecto autonómico en sus territorios y que ha tratado de evitar el choque violento con paramilitares y otras fuerzas del Estado mexicano, es hostigado, agredido y provocado constantemente. Desde el final del siglo XX y hasta ahora, el ZLN ha optado por la lucha política, por caminos civiles y pacíficos. A pesar de que sus comunidades son atacadas a balazos, sus cultivos incendiados y su ganado envenenado, a pesar de que en lugar de invertir su trabajo en la guerra lo han hecho en levantar hospitales, escuelas y gobiernos autónomos que han beneficiado a zapatistas y no zapatistas, los gobiernos desde Carlos Salinas hasta López Obrador han tratado de aislarlos, deslegitimarlos y exterminarlos. Hoy, a unos meses de que la lucha del EZLN cumpla 40 años, el ataque paramilitar de la Orcao ha hecho que la vida de un hombre penda de un hilo, el mismo que pende la erupción del México, que abajo no aguanta más la presión sobre su dignidad ni la guerra contra sus comunidades y territorios. La otra oreja zapatista Eh, escuchamos el, el documento leído por las mujeres zapatistas eh, vamos a seguir con este documento contra la agresión en chiapas y a ver si sale tres mujeres de December bueno y que el de la película corazón del tiempo Como la simple virtud, de su las que te por la otra oreja La otra oreja de mujer Y en solidaridad con las comunidades zapatistas eh, Alto a la guerra contra los pueblos zapatistas eh, Se concentran el viernes nos concentramos el viernes 9 a las 12 horas en frente a la embajada de méxico eh, si tocan a uno tocan a todos no no están solos los comunidades zapatistas y ahí estaremos eh, abrazones mónica mexicanos que nos escribe y nos nos eh, incita a ir a esa concentración en buenos aires eh, Bueno, eh, sí, hay muchas canciones de la película Corazón del Tiempo. Estrella nos dice, amo canción de maizales. Eh, bueno, eh, dice, gracias por dedicar tiempo a la lucha en un mundo tan retorcido humanamente hablando. Eh, eh, Estrella desde México nos escribe eso. Bueno, bueno. Eh, la canción eh, supongo que estará en alguna plataforma, ¿no? Corazón del tiempo. Una historia de amor. Una historia de amor en comunidad zapatista. Eh, una ficción eh, con actores o participantes de los talleres de teatro en comunidades zapatistas. Bueno, y ahí estuvimos, ¿eh? ahí estuvimos. Bueno, y seguimos con las mujeres. Vamos a escuchar. Del Salvador. A ver. Mujer salvadoreña. Por grupo Teocinte. Por otro lista. Quienes firmamos esta carta lo hacemos para convocarnos y convocar a quienes creen que la dignidad y la palabra deben levantarse para detener la masacre que se presiente, para convocar a quienes comulgan con el gobierno actual a que abran su corazón a las injusticias que inundan el presente de este país, más allá de sus afinidades o simpatías políticas, para que podamos encontrarnos en la necesidad de actuar con el propósito común de detener esta atrocidad. Firmamos esta carta porque vemos la urgencia para que se ponga un alto a la violencia paramilitar en Chiapas, porque el no hacerlo significa dejar que México se sumerja aún más en esta guerra interminable que lo está despedazando. Exigimos justicia para Jorge López Santís, exigimos la disolución absoluta de la Orcao, exigimos que se investigue a la profundidad el gobierno de Rutilio Escandón y exigimos que el silencio de López Obrador Deje de ser cómplice de la violencia en Chiapas. Giran tres historias diferentes, ya la ves era una sola con tres nombres tan distintos que se parecían, yo una abuela, yo una niña, yo una muchacha que un día decidiría su futuro de manera diferente. Sente posado cual paloma desafiando el tiempo que les ha tocado cual turbina iluminando a un pueblo humilde en si una Auella una escuchando por La Otra Oreja. La Otra Oreja de Mujer. Escuchábamos a las mujeres contra la agresión en Chiapas... ...y el tema Tres Mujeres de December Bueno... ...y Kelvis Ochoa de la película Corazón del Tiempo. Una, una historia fundamentalmente de tres mujeres... Una, una niña que le habla a la abuela. La abuela es maravillosa, maravillosa en la película. Eh, la abuela de verdad, ¿eh? Y la um, joven que está um, debatiéndose entre seguir al amor eh, de, de su vida o este um, que es zapatista... ...y se tiene que internar o seguir en la comunidad... ...y además que siguiendo las tradiciones... ...más ancestrales del pueblo... ...los padres habían acordado un casamiento con otro joven... ...y ahí se da el, el conflicto, ¿no?... Eh, de, de, la, ...de la revolución de las mujeres, de la de la lucha de las mujeres por su independencia, su autonomía, una revolución dentro de la revolución. Y ahora, hablando de revolución, vamos a, a una revolución que no está completa, ¿no? que empezó siendo un, un acto revolucionario, Mujer Salvadoreña. A ver, ahora por el grupo teocinte ahí está... El grupo teocinte del Salvador, mujer salvadoreña, por otra oreja. Mujer salvadoreña, trabajadora y clandestina, conlicando a tus manos de ternura y valentía, a tus manos que tanto saben de tortear. trabajando por una nueva sociedad mujer salvadoreña tan sufrida y tan valiente yo le canto a tus javax a tus lágrimas de guerra la Beats Fuerza de esposa y madre de amor y valentía, tu fuerza de manos unidas que aumenta día a días. Mujer salvadoreña, mujer de fe. Dojalatenango, las mujeres repobladas son semilla del futuro que alcanzaremos juntos con Dios y trabajo duro. Mujeres salvadores. Bacădora și cântecina, pe a tus manos de ternura y valentía, a tus manos que tanto saben de tănără y acariciar, tus manos que trabajan por una nueva sociedad. Estás escuchando por La Otra Oreja. La Otra Oreja de Mujer. Bueno, y en homenaje a La Mujer repetimos a pedido del público, de un público, que nos pidió a um, Amparo Ochoa, y sobre la mujer, ¿no? Amparo Ochoa que canta mujer y antecede la negra Ana Juárez En el año 325 el concilio de Nicea determinó que las mujeres no teníamos alma recién dos siglos más tarde, en 1545 el concilio de Trento modificó ese concepto y anunció que las mujeres, sí, teníamos alma el 8 de marzo de 1857 las mujeres de la fábrica Cotton realizaron una huelga solicitando reducción de la jornada de trabajo de 14 a 10 horas diarias salario igual que los hombres y un día libre semanal el dueño decidió incendiar la fábrica 129 mujeres murieron hoy no es un día de festejo Es un día de reflexión. Mujer, si te han crecido las ideas De ti van a decir cosas muy feas Que, que no eres buena Que, que si tal cosa un tema hermoso de los, de los cielos chiapanecos Mainermo, por la otra oreja Esos cielos que vamos a, a gozar en pocos días día la luna, las dos se van rojo por la mitad De sus caras de ojos tan negros y ramos de cara hacia el cielo chiapaneco El que miraba de niña lejos y caía una estrella a fugaz. Ella le ofrecía su mano abierta por instinto. Desde la otra oreja. La otra oreja argenta. La semana pasada homenajeábamos al Cordobazo, ¿no? a los luchadores del Cordobazo. y, y nos llegó una canción de Horacio Guaraní que dice. por la larga avenida de la histórica Córdoba. Cazadores de pájaros de muy triste memoria Han enjaulado al pájaro de la paz y el salario Lo llevaron al sur, pájaro presidiario Pero lo que no saben, los que enjaulan los pájaros Que su canto no es llanto, es campana del alma Que su canto es orzal, es pájaro campana Que su canto es quetzal, muere y renace al alba Qué tristeza tendrán los que enjaulan los pájaros, qué amargura tendrán para enjaular el canto. Quizás odien sus hijos, quizás no tengan padre, quizás odien las flores y el perfume del aire. Por la larga avenida de un pueblo de pájaros, un ejército blanco con fusiles de árboles, el Quetzal General, Coronel Sorsal y el pájaro campana, capitán de los pájaros. Trae la primavera en un mundo de canto, trae la libertad y el amor de los pájaros. Esos son los versos de la canción de Horacio Guaraní sobre el cordobazo. ¡Qué tristeza tendrán! Por la larga venida...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 Diario. Pero lo que no sabe, los que enjaulan los pájaros, que su canto no es llanto, es campana del alma, que su canto es oración. Su canto es que muere y renace al a la. no tengan padres, quizás odian las flores y el perfume en el aire. Por la larga venida viene un pueblo de pájaros. Un ejército blanco con fusiles de árboles El que echa al general, coronel del zarzal Y el pájaro campana, capitán de los pájaros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 ...a leer algunos mensajes... ...de Sandra de Honduras... ...saludos compañeros... ...bueno Sandra... ...en un par de meses... ...o tres meses estaremos por ahí... ¿eh? Eh, ...Liliana... Eh, ...saludos a tu tía... ...Mirta Baravalle... ...que espero verla el jueves... ...en la Plaza de Mayo... Eh, ...Laura... Eh, ...Laura nos vemos el jueves... ¿no? ...en la Plaza... ...Alejandra Conti... Eh, ...un abrazo fuerte... Eh, estrella eh, desde Guanajuato, dice, qué linda canción con Amparo Ochoa, ¿no? Y gracias, eh, bueno, está Mónica, eh, mexicanos también desde Buenos Aires. Mañana, el viernes, estaremos frente a la Embajada, eh, ¿no? Eh, frente a la Embajada de México, ahí en Arcos 1650, en, en Belgrano. Eh, Gaby Coutinho, desde el norte de México. Sebastián Pedro, desde algún lugar de, no sé, de Guatemala, ¿no? Eh, Liz Parisi también está escuchando desde Buenos Aires. Desde Buenos Aires o de Mendoza, no sé, pero... Bueno, está Sonia desde Mar del Plata. Daniel Jamiliansky, eh, Luz desde Puebla. Puebla, vamos a ir antes, ¿eh? eh Marian... Escuchando Marisa eh, que nos manda a Norita Cortinias con un vaso de vino, con una copa de vino, no, este, bueno, abrazotes, eh, Gustavo Chávez Pavón el, el muralista de muchas comunidades zapatistas y de otras más, eh, Patricia Michel y Raúl González. Norma Moyo... Eh, Yolaina... Hace mucho, eh... Yolaina desde México... Que hace mucho que no... No se contactaba con nosotros... Eh, gracias... Bueno, y... Eh, Pablo Cala dice... Con recuerdos de Chiapas... Y la escuelita zapatista con Norita... Eh, cuando yo era flaco... No, unas fotos... Este... ...bueno, de hace 10 años más o menos, ¿no? Bueno, eh, y seguimos con La Otra Oreja de hoy. Estás escuchando Desde La Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Gracias, Quique Pesoa, por la locución, por estar presente siempre... Eh, bueno y arbolito este grupo tan querido eh, que, que lo vimos nacer A arbolito lo conozco desde que era cassette eh, bueno y, y un hermano Pedro que nos presenta eh, tres temas tres temas del nuevo disco de arbolito. Hola, soy Pedro de Arbolito Y les cuento que grabamos un nuevo disco En este barco Se llama Y una de las canciones Que vienen cargadas en este barco Se llama Inti Y se la quiero dejar para que la escuchen En la otra oreja La gira, guitarra, mitad de noche y de día, eterno baile de magia, en mar de estrellas, justo bajo tu calor, con la guitarra y tambor, vamos a rochar esta pena tan tan clara Mundo tan loco Si en cada rincón del planeta la facha más mal Discriminan a nadie, abraza a todos por igual, por el campo que tienen cactus, yo el que tienen tan pocos, tanta indiferencia que ahoga mi corazón. Me gustaría que pongan la otra oreja para escuchar esta canción de nuestro nuevo disco. Una canción que habla de otra de las formas que tienen para vaciarnos el alma, la cabeza y, ¿por qué no, también el bolsillo? Les dejo para que escuchen. Bingo. <música> at dejar en la otra oreja una canción, una canción de nuestro nuevo disco que habla de la mujer latinoamericana, esa mujer con sangre originaria en las venas, y que andando nos va mostrando a cada paso una referencia de lucha, una referencia de amor, un ejemplo. Una mujer. Una mujer. Latinoamericana Y coincidimos con Sebastián Pedro desde Guatemala Que dice que bueno escuchar lo nuevo de Arbolito en La Otra Oreja Así es, es está buenísimo eh, Bueno, Luciana de Uruguay también escuchando La Otra Oreja Y volvemos a, a México, a una Argenmex Eh, Liliana Felipe que mm, hizo un disco con su militancia vegana ¿no? y este mm, y vamos a escuchar el, sus, sus temas Liliana Felipe ni carne ni huevo por la otra oreja Ni lana, ni cuero, ni queso, ni crema, ni leche, ni miel, ni peces, ni pollos, ni atún, ni mariscos, ni plumas de gansos, ni el pato en pase, ni abrigos de pieles, ni bolsas de burro, zapatos de cuero, ni Ni en jaulas, ni sueltos, ni crudos, ni asados, ni en un estofado. No son ingredientes, son seres sintientes que quieren vivir. Ya somos millones, que somos veganas, y siendo veganos, veganizamos. No comas torturas, pudiéndose. Todo lo demás Todo lo demás Todo lo demás Todo lo demás Ni carne, ni huevo, ni lana, ni cuero, ni queso, ni crema, ni leche, ni miel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 Son seres sintientes que quieren vivir Ya somos millones que somos veganas Y siendo veganos, veganalizamos No comas torturas pudiendo Mejor y más Todo lo demás Que es Mejor y más Escuchamos a Lilian Felipe Ahora, no me daba cuenta No me daba cuenta Y como no me daba Cuenta No me daba cuenta De que no me daba cuenta y cuando no me daba cuenta no era una imbécil solo era una idiota que no se daba cuenta y cuando me di cuenta me dio tanta vergüenza tantos años malgastado que pasé sin darme cuenta Hay mucha gente que se muere sin darse cuenta Y hay otras como yo que nos dimos cuenta tarde pero nos dimos cuenta Y hay muchos que no quieren darse cuenta Y los peores los que ya se dieron cuenta y siguen volumeando como quien no se da cuenta Seguimos escuchando a Liliana Felipe. De su disco, que no me acuerdo el nombre. De un disco con su militancia vegana. Una Tanto brillante música. Tanto mata. mata el que come la vaca, como el que le el cuchillo y la mata. Tanto mata Come la vaca, como el que le agarra la banca, tanto más el que come la vaca, como el que le mette el cuchillo y la mata, tanto más el que come la vaca, como el que le agarra la pata, tanto mato y que come la vaca, como el que le mette cuchillo y la mano, Pero no me tenés que gritar. Eh, ¿Qué decía Lara? Está eh, bien, presenté una subversión de hasta siempre. Perfectamente, ¿Y listo? listo. Bueno, eh, vamos a escuchar una bonita versión de este tema de Carlos Puebla. Vamos, ahí está un clarinete muy judío, ¿no?, de la música Klezmer. Vamos a escuchar a Barcelona, Gispi Klezmer, orquesta de Barcelona. Judíos y de Barcelona. Una música maravillosa interpretando esta guajira de Oscar Chávez, de Oscar... de Oscar Puebla. de, de ¿Sí? Eh, gracias Pablo Guso por la operación psicotécnica Y hasta siempre Hasta la victoria siempre Vamos a quererte Desde la histórica altura Donde el sol de tu bravura Le puso cerco a la muerte Y aquí se queda la Se despierta para verte y aquí se queda la clara, la de transparencia de tu querida presencia comandante, llegue ahora. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera. Con la luz de tu sonrisa y aquí se quedan. oreja.